Mañana aquí en Quermes eh, vamos a charlar unos minutos con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, eh, Pali Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal, Pali? Buen día. Eh, Oscar, eh, bueno, cada vez que, que hablamos eh, con alguna autoridad sí, que esté a cargo de manejar un presupuesto que depende del gobierno nacional, le consultamos cómo hace, eh, teniendo en cuenta los recortes que viene haciendo Nación, eh, y bueno, sé que ahí la universidad no ha sido ajena eh, el año pasado cuando se aprobó el presupuesto para este año. Eh, bueno, sí, ya lo hemos comentado, digamos, eh, por ahí en otras oportunidades, eh, Sobre todo, fundamentalmente, en nuestra universidad hubo aumento en otras universidades y la, y la nuestra quedó, que sigue por debajo de, de lo que tenemos que hacernos cargo de, de los aumentos salariales de, del año pasado y que lo tenemos que hacer cargo este año, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, digamos, dentro de eso tomamos, digamos, do, dos medidas. Una que e ir a pedir y a plantear a la Secretaría de Política Universitaria que, que justamente tenemos este problema de que no, no llegamos a, para mantener el presupuesto anterior con los sueldos del año anterior y los aumentos que, que se hacen en paritarias de, de Nación. Eh, en ese sentido tuvimos un primer avance que fue una, eh, una parte partida que le dieron a todas las universidades de 20 millones de pesos, que ya lo hemos definido para, para este año, y, y bueno, nos restarían 30, y, 30, 30 y pico millones como para mantener eh, un presupuesto eh, respecto del año pasado, pensando en los gastos de funcionamiento normales y los sueldos de la estructura de, de docentes y no docentes eh, del año anterior, ¿no? Sí. Y, eh, y eso lo hemos planteado en un presupuesto que le vamos al superior eh, el año pasado, a fin de año, que bueno, tiene este déficit, pero como una forma de, de defender que íbamos a, a funcionar de la misma manera que habíamos hecho el año anterior. Y bueno, y buscando como, como en todos lados de que esos presupuestos que es público, que son fondos públicos, que se usen de la mejor manera y buscando la forma para que, y hasta ahora, digamos, ha sido así, que la universidad eh, pública siga funcionando con todos los servicios, con las becas, con, con el comedor universitario, con todo lo mismo que hemos planteado durante el año pasado y, y, y digamos, y la política de Estado que que está teniendo durante los últimos años la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Claro. Eh, Oscar, recién bueno, mencionabas, tratando de mantener este, la misma asistencia de comedores, de becas, eh, ¿cómo están esos temas? Eh, teniendo en cuenta la crisis que se vive y que me imagino que habrá más demanda de parte de los estudiantes. Sí, la verdad que sí, o sea, digamos, la, la gran ventaja de la Universidad Pública es que justamente es gratuita, eso uh -huh. garantiza un derecho al acceso a la universidad, a los estudios superiores, pero bueno, eso no alcanza, eh, además de, de no tener que pagar por los estudios eh, cuando un estudiante, sobre todo de, del interior de esta provincia, del oeste de Buenos Aires, se traslada a Santa Rosa o General Pico, es la vivienda, es la comida sí. y gastos que están fuera de, del núcleo familiar que normalmente estaba. Eh, y eso muchas veces son lo que incrementa y a veces hasta eh, provocan que, que no se pueda acceder a los estudios superiores, al estudio universitario, entonces esto es lo que siempre hemos querido mantener y buscar, entonces el sistema de becas que ya hace años que es propio de la Universidad de, de La Pampa, que lo sacamos del presupuesto propio, recordemos que hay otras universidades, grandes universidades que no tienen un sistema de becas hacia los estudiantes ni la UBA, ni otras universidades grandes, tienen un sistema de beca propio. Están los que están a nivel nacional, ni las del conurbano. En cambio, nuestra universidad, además de, de las becas a nivel nacional, tenemos las becas propias de nuestra universidad para poder acompañar a, a aquellos estudiantes que justamente su situación económica eh, no les permite. Y bueno, la verdad que este año se ha incrementado, tenemos una más allá de que todo el mundo se puede inscribir, tenemos una línea que tiene que ver con dos, dos salarios mínimos vital y móvil, eh, tenemos que ver con la canasta, digamos, de subsistencia de los ingresos del grupo familiar, y la verdad que dentro de ese límite se ha incrementado la cantidad de estudiantes, así que estamos tratando de reforzar con otro sistema de becas extraordinario para este año, para poder eh, llegar a más estudiantes Que, que están haciendo el esfuerzo de estudiar y que económicamente no les alcanza. Claro. Y por otro lado, eh, bueno, el comedor universitario, que no solo el tema de, bueno, del costo, que realmente es, es mínimo, más allá que a veces tengan que hacerse pequeños ajustes, pero estamos hablando hoy por 20 pesos y seguramente Algunos ajustes se tendrán que ir haciendo para poder mantenerlos, pero son montos muy mi mínimos, pero el problema mayor es que podamos tener más capacidad en los comedores universitarios para agregar más cantidad de estudiantes. En General Pico eh, abrieron uno, va a abrir, claro, sí. Yo eh, iba a comentar ese, digamos, el, el comedor de General Pico que estaba quedando ya pequeño y chico y... Inclusive provocaba que los estudiantes se inscribieran, eh, o sea, hicieran colas hasta las 6 de la mañana para sacar los tickets. Bueno, entonces, previmos buscar un lugar más amplio, que tenga las condiciones para un comedor universitario y que estuviese en la zona de la universidad. Claro. Así que, bueno, encontramos un lugar en la 9 Esquina 2 que, bueno, demoró su tiempo hasta que lo acondicionamos y, y sobre todo los trámites que implican una licitación pública para que otros, digamos, se, se pudieran presentar, eh, quizás otros otro que estuviesen dentro de esa zona, fue el único que, que se presentó y, bueno, pudimos abrirlo a principio de este año, porque también había que correr rápidamente en enero para trasladar un comedor y abrirlo en febrero de tal manera que los estudiantes no se perjudiquen y la verdad que, eh, bueno, eso va a permitir ir aumentando de a poco, tenemos que incorporar más personal, pero poder llegar hasta mil estudiantes por turno. Eh, también acá en Santa Rosa lo que hicimos fue en el campus universitario, en lo que uno habla de, del campo de agronomía y exactas, hay eh, un lugar que, que se había adquirido internamente a la, lo que se llamaba a la misma asociación de docentes universitarios, se instaló como comedor ...trayendo la comida del comedor de acá de Santa Rosa. ¿no? Ah, y recién mencionabas al pasar, ¿20 pesos se cobra eh, la vianda? Sí, y en, este momento, en este momento sí, es un valor que está del año pasado. Eh, seguramente, bueno, hay una comisión del comedor que irá analizando los, los valores... ...porque, bueno, la verdad que en los últimos meses se han incrementado... ...los costos, de, los costos variables de los insumos enormemente... Y además se ha pasado que también esto tiene que ver con la situación económica, que nos, nos cuesta encontrar proveedores, o sea, por supuesto la universidad dentro de la transparencia y el sector público que es, tiene que, que hacer licitaciones y contrataciones, y la verdad que dentro de eso se, se controla el tema de, por ejemplo, de la FIP, de que estén cripto, de que no tengan deudas, de, de un conjunto y series de cosas, y... Y bueno, cada vez lamentablemente menos proveedores locales que, que, que por la situación económica se puede cumplir con eso, con lo cual estamos buscando la forma de, de, de, de aceptarlo y poder acompañar a las pymes locales, porque siempre la idea es que esto se pueda adquirir los productos locales. Y, y por el otro lado, lamentablemente hay muchos, digamos, productores que no... no pueden vender para el comedor, pero que no nos pueden garantizar más de 30 días un precio, ¿no? Ah, sí, bueno. Eh, entonces, bueno, esa es otra complicación concreta que tenemos para la compra para el comedor, ah. y es eh, la realidad económica. Sí, sí, sí. Eh, precios esenciales no consiguen. No, y además esto produce que, que digamos, que quizás eh, se encarezcan los costos mayores todavía, porque quizás aparezcan proveedores más grandes que para protegerse, o cualquier otro para protegerse de futuros aumentos, como hace todo el mundo, digamos, aumenta preventivamente, sin saber qué va a pasar. Entonces, cuando alguien le pide un precio por tres meses para, para que la abastezcan por tres meses, bueno, se encarecen los precios porque todo el mundo se, se, se ataja de la inflación futura. ¿no? Claro. Eh, Oscar, en este contexto, hablar de incorporar carreras nuevas a la ULPAN, eh, ¿cómo está eso? A ver, siempre estamos... Eh, atento a esta, a esta realidad, eh, inclusive, bueno, ahora en la campaña política eh, distintos candidatos de los distintos partidos eh, han pasado por la universidad para hablar, para, para opinar de, de qué se, cuál es la opinión que tienen de la relación con la universidad, que creo que en la universidad siempre hemos planteado este tema de que tenemos, hay que trabajar en conjunto y creo que se ha ido demostrando tanto con la provincia como con las distintas municipalidades, eh, y bueno, primero siempre estamos pensando en... en o sea, hay que pensar en largo plazo. Eh, ayer justamente en General Pico estuvimos con el plenamento estratégico de ingeniería. Es decir, uno hay que seguir pensando de acá a 5 años, a 10 años, porque hay que haciendo el día a día. Y bueno, y hay que sacar un poco la, la, el problema, digamos, actual y tratar de pensar en ese futuro. Eh, la idea es siempre ir buscando carreras que tengan que ver con, la, con el futuro de nuestra provincia en lo que tiene que ver en alimentos, en lo que tiene que ver con, con robótica y lo que tiene que ver con sistemas en general que creo que son eh, carreras que, que van a ser para el futuro fundamentales para nuestra provincia y para, para los futuros graduados ¿no? así que en ese sentido se viene trabajando se ha hablado por bueno, el tema de medicina, que es el tema que, que siempre se, se plantea... ...esto es, sí o sí hay que trabajarlo con, con la provincia... ...porque tiene que ver con los, eh, la capacidad de los hospitales... ...para hacer las residencias, ¿no? Sí. Eh, entonces eso es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto... Eh, ...hoy recordemos que ya vamos por el tercer año de, de enfermería... ...como carrera permanente acá en Santa Rosa... Mm. Y, ...y bueno, estamos en realidad acompañando la facultad para, para poder mantener una demanda importante que hay de esta carrera y lo que implica una carrera nueva, que falta cuestiones de práctica, que no hay lugares edificios para, para poder albergar la capacidad de estudiantes que, que hay en la carrera de enfermería, o sea que estamos manteniendo las la realidades actuales, la verdad que la inscripción de enfermería en los últimos eh, tres años ha sido muy importante. Eh, en un sector, digamos, de estudiantes que no es el típico sector de, de estudiantes de 18 años sino de, de distintas edades que, con distintas realidades de trabajo, de familia y, y bueno, entonces eh, asistiendo, digamos, a esta cuestión pero tenemos que siempre seguir pensando en, en las carreras que, que van a demandar o que van a necesitar, eh, digamos, el futuro productivo, social de nuestra provincia y que le va a servir a, digamos, a los futuros graduados. ¿no? Así sí. que en eso seguimos trabajando. Y la otra realidad, que lo hemos hablado con muchos candidatos a intendentes, es que esta es una propuesta que venimos haciendo cuando entramos a en la gestión, a principios de la gestión, digamos, del año pasado, cuando en la campaña nuestra de la universidad, respecto de que eh, era importante que la universidad de, en las distintas localidades, en los distintos pueblos de nuestra provincia, que no solamente esté en Santa Rosa y General Pico, sino que pueda acceder a distintas localidades. Y una de las alternativas es fundamentalmente trabajar con los primeros años de las carreras que tenemos actualmente. que Esto permitiría que puedan comenzar una carrera universitaria en cada una de las localidades que se pueda ir armando esta extensión áulica. Y luego ya, eh, digamos, recordemos que son las familias las las las fundamentales, fundamentalmente las, las que acompañan a, a, y financian a los estudiantes, pero bueno, no es lo mismo, como decíamos al principio, eh, vivir en otra localidad, vivir en Santa Rosa General Pico, que vivir en su propia casa con la familia, en los distintos pueblos, y que luego ya habiendo pasado ese primer año con varias materias aprobadas, ya después se tenga que trasladar a Santa Rosa General Pico, donde, bueno seguramente ya su carrera la tiene definida y hay muchas otras cuestiones que le van a ser eh, más importantes, y después también trabajar en los últimos años con carreras, con materias que tengan la bimodalidad que llamamos es decir, o que lo pueda hacer presencial o que lo pueda hacer virtual para poder ...volver a su localidad o si consigue trabajar en algún otro lugar... ...pueda, digamos, trasladarse y terminar la carrera de forma virtual... ese ...es el esquema que queremos trabajar, que creo que va a ayudar muchísimo... Eh, a, las, ...a las familias de estudiantes, a las familias pampeanas digo... ...y a los estudiantes para lograr este derecho que tenemos... ...de que, de que todos puedan llegar a la universidad y un estudio universitario. ¿no? Eh, Oscar, ¿esto es una idea, es un proyecto o ya, ya están trabajando?... No, eh, digamos, estamos trabajando y avanzando en concreto, uh -huh. sobre todo porque tenemos que trabajar con las unidades académicas para ver las distintas materias que se pueden ir brindando. Como uh -huh. justo estamos en una etapa de elecciones, mientras venimos trabajando internamente, eh, porque hay que ir trabajando tanto con la provincia como con las distintas intendencias, ¿no? Uh -huh. eh, creo que algo que siempre planteamos, que el gran problema que tenemos en la universidad es un problema de infraestructura, sobre todo el primer año, uh -huh. Y una gran ventaja que hay en las distintas localidades, en los distintos pueblos de la provincia, es que hay casas que tranquilamente se pueden adaptar, junto con la conectividad que permite, por ejemplo, lo de Aguas Colorado, es decir, la, la red de la provincia, y podríamos trabajar en un área semi-presencial. Así que venimos trabajando uh -huh. con, con las distintas unidades académicas, eh, ya ir pensando en eso, de tal manera que seguramente en 2020, ya el año que viene, podamos empezar con, con, este, con esta modalidad. No digo en todas las localidades, tampoco digo en todas las carreras, pero bueno, dar un pasito, eh, 60 años de la universidad, está muy concentrado en Santa Rosa y Pico, bueno, más la tecnicatura que hay en este momento, en, en 25 de mayo, que tiene que ver con hidrocarburos. ¿no? Claro. Eh, bien, Oscar, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor. Eh, por ahora, bueno, siempre a disposición y digamos las cosas que uno eh, por ahí de la universidad vayan saliendo, digamos, por supuesto con el compromiso siempre que tenemos con la comunidad, bueno ahora tenemos, inclusive hemos planteado el tema de los debates, sí. eh, tanto el gobernador como el de Santa Rosa en General Pico, de tal manera que se vaya instalando en el futuro que, que sea en la casa universitaria un lugar público de debates de, de ideas de propuestas, ¿no? Ah. Eh, como a su vez seguimos trabajando con, con vamos a convocar el Consejo Social para que nos siga brindando e interactuando con, con la comunidad y la, y la sociedad, digamos, y la universidad para para ver las realidades y para ver las necesidades que se están trabajando. Así que bueno, seguiremos en esa en esa línea. Bien, gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Gracias, París. Hasta luego. Irá la palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. 8.36 minutos. Radio Carmes está en todas partes, todas partes, todas partes. En Instagram, Radio Carmes 106.1.